Shalom para todos. El que e s tenga a su lado, por favor, para que le dé un buen Shabbat Shalom a el que está a su lado. Queremos, hijos, e habitar todos juntos y en armonía. Amén. Con el permiso de los sabios de la Torah y del rabino en especial, voy a, a disertar sobre la p a r a s h a hoy. r a b i n o Malkeinu, te damos inmensamente gracias, primeramente por estar aquí reunidos, por permitirnos la dicha de poder proclamar tu nombre, de poder proclamarte alabanzas, adoración y exaltación. Gracias porque entre miles de personas nos escogiste para que pudiésemos estar en tu servicio. Gracias porque de entre toda nuestra familia nos escogiste para que pudiésemos representarlas aquí delante de tu presencia. Gracias eterno porque tú eres maravilloso, porque tu palabra se cumple, porque tu palabra se vivifica, porque tu palabra permanece en nuestras vidas por siempre y para siempre. Gracias, Hashem, por Yeshua a m a s h i a c sin el cual nosotros no pudiésemos acercarnos a tu presencia. Gracias por darnos la salvación en Él. Que podamos reconocer cada día Yeshua en nuestras vidas. Que podamos morir a nosotros mismos para que tú puedas vivir con tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Mashiach, Yeshua. Amén y Amén. Amén. ¿Saben que la palabra Amén No solamente significa que así sea. Usted sabe que en la antigüedad, tienes、eh, recuerda más o menos lo que es un sello real. Un sello real es lo cual decreta para que eso sea ejecutado, lo cual decreta para que eso sea realizado. Cuando cada vez que decimos amén, no digamos amén solamente, bueno, amén, sí, por. Por un, vamos a decirlo, una jerga o, o una palabra la cual acompaña una que otra bendición o algo por decirlo así. Que realmente cuando digamos amén es un sello con el cual nosotros estamos diciendo que se cumpla. Lo quiero cumplir, lo quiero hacer. Amén. Estamos en el cuarto mes. Y sobre todo estamos en el día 17, el mes de t a m u z Es un día de gloria y un día de adversidad. Un día para nuestro pueblo Israel de gloria, porque es el día que Moshe llega con las tablas, llega con los 10 enunciados, llega con la t o r á Pero también es un tiempo de reflexión. Porque es un tiempo donde el pueblo de Israel levantó el becerro de oro. Es un tiempo donde, en cierto modo, la oscuridad se cierne sobre el pueblo de Israel. Y en la t o r á vemos que también durante este lapso de tiempo. Han sucedido cosas muy terribles para el pueblo, para nuestro pueblo de Israel. Aparte del becerro de oro, también fueron destruidos los templos en esta época. Tanto el primer templo como el segundo templo. ¿Por desobediencia? Sí, puede ser por desobediencia. Es un tiempo en el cual Estamos entre una fiesta y otra. Estamos entre Shavuot y la próxima fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Pero también es un lapso de tiempo donde puede ser que la oscuridad se pueda cernir sobre el pueblo de Israel y sobre todos nosotros. Usualmente, como seres humanos, n o Parece que necesitamos de algo que nos saque a flote siempre. O una fiesta, o un regocijo, o algo. Y cuando usualmente tenemos las fiestas, el periodo que hay entre s h a v u o t y Sukkot es bastante extenso. Es prácticamente el mismo tiempo que hay desde la fiesta de, Shavuot, de, de Sukkot h a v o t ...de s u a p e s a j Con dos fiestas intermedias, es la única diferencia. Pero entre Shavuot y Sukkot no hay fiestas. No hay. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de pruebas. Es un tiempo de oscuridad. Es un tiempo donde el y e s h Hará se alborota enormemente. Es un tiempo donde estamos bajo, nuestra misma, bajo nuestro lineamiento. Bajo nuestros pasos, siempre guiados por el Eterno, pero estamos caminando solos. Creo que todos entendemos que cuando caminamos solos es porque de lo que hemos aprendido debemos practicar, de lo que hemos aprendido debemos caminar, encaminarnos. Es un tiempo en el cual el Eterno nos vuelve a colocar. Tal vez en las mismas pruebas y situaciones que hemos tenido, pero nos deja solos. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo eso de solo? ¿Solo? Yo no sé, aquí la mayoría que han sido padres, cuando han tenido a su, a su pequeño, tanto niño o niña, y están sus primeros pasos. Creo que todo padre cuida de que el bebé no se vaya a caer y está pendiente cuando él se levanta para que no se vaya a golpear. Pero llega un momento en que el padre o la madre tienen que dejarlo solo, porque ya el niño medio se sostiene y tienen que dejarlo caminar para que él empiece a aprender a caminar por sí mismo. Y muchas veces nosotros, como padres, nos escondemos detrás de un sillón, o nos escondemos detrás de una puerta, o detrás de una pared, y solamente nos asomamos y lo vemos. Y vemos cuando se va a caer, y nos agarramos y decimos, ¡ay, se va a caer! Pero lo tenemos que dejar solo. Y si se cae, esperar a que se levante. Bueno, yo en lo personal creo. Que cuando el Eterno permite que muchas veces caminemos solos como en esta época, es porque Él quiere ver cómo nosotros caminamos por nosotros mismos con lo que Él nos ha enseñado. ¿Y que vamos a caer? Claro que nos vamos a caer. Pero Él también ve si nosotros nos levantamos. Pasamos por Por unas parasot muy importantes, en la cual tuvimos distintas pruebas. Tuvimos la prueba de la rebelión del pueblo de Israel, que se empezó a r e b e l a r como acostumbraba hacerlo, y decir: Bueno, m o s h e ¿por qué nos traes hasta acá? Nos prometiste una, le una tierra donde fluye leche y miel, y resulta que estamos en este desierto. Y aquí no hay ni leche, no hay ni miel. Pero están en el desierto a causa de la misma desobediencia. Y dentro de ese reulicio de gente que empezó a. A disertar, a empezar a pelear, a empezar a enfrentar el liderazgo de Moshe, se levanta Corá. Entonces vemos que el pueblo se empieza a rebelar y dentro de del pueblo sale alguien de liderazgo, de cierto liderazgo, y también se revela contra Moshe. Wow, todos diremos. Ah, Que ese pueblo era tremendo. Bueno, eso también nos ocurre a nosotros. Ahora, yo quiero que cuando esté enfocando esto, tanto del pueblo, tanto de Corá y lo que voy a decir a continuación, no lo veamos como un pueblo o una congregación. Veámoslos como nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros nos convertimos en ese pueblo rebelde. Porque muchas veces nosotros nos convertimos en ese Corá, nosotros mismos, sin señalar a nadie. Porque es muy fácil señalar, o como quien dice, como, como dice el proverbio, que es muy fácil ver la paja del ojo ajeno y no ves la viga, el tronco que tienes en el tuyo. Pero vemos que pasa lo de Corá. Y con todas sus consecuencias, con toda la gente que se llevó por el medio, con todo el l a h o n hará que hubo después de eso también. Porque qué tremendo es que cuando pasa algo todo el mundo comenta. ¿Y tú sabes qué pasó esto? Sí, ajá, sí, wow, sí, qué tremendo. ¿Y por qué sería? No sé, vamos a investigar. Y ahí empieza el ch. de todo el mundo. Cuando realmente la actitud de nosotros es ser una actitud de orar, de orar tanto por el que pudo haberse caído como por el que no, y fortalecernos, porque somos un Ejad, somos un pueblo. Para eso nosotros decimos Eshma l e tres veces por día, porque cada vez que recitamos Eshma l e estamos enunciando, estamos diciendo que somos uno, todo Israel con el Eterno. Y no podemos estar distanciados los unos por los otros. Que la t o r á siempre sea para unirnos. Que la t o r á siempre sea un mensaje de redención, de unión. Que nunca sea de discordia ni de división. Amén. Que podamos entender que primero nos sujetamos al Eterno. La sujeción es algo muy importante. La sujeción es el orden del Eterno. Toda la creación está sujeta a su d a v a r a su palabra. Toda la creación. No hay un ave, no hay un animal. No hay un ser humano que no respire sin que el Eterno lo permita. El viento, las nubes,、y、solamente estoy hablando de algo terrestre. Imagínense el universo completo. Y Él es más grande que el universo. Él es el todo. Y todo está unido, ordenado y sujeto a Su palabra. Y nosotros debemos estar sujetos a Su palabra. Amén. Y debemos entender que el Eterno usa a líderes. Amén. <ríe> debemos entender que el Eterno usa a sus esposos. Amén. Porque el hombre que está sujeto a la t o r á y al Eterno. La esposa estará sujeta a él. Y si el esposo no está sujeto al eterno, obviamente a la esposa le costará mucho sujetarse a su esposo. Y si el hombre no está sujeto a la Torah y al eterno, y la esposa no se sujeta mucho a él, sino que se, sublebla, se subleva, pues los hijos también no se sujetarán. Ni al hombre, ni a la mujer. O sea, ni a padre, ni a madre. Se acabaron los amén. Les quiero dar esta pequeña introducción. Porque también el liderazgo cae en ese error, como lo vemos en m o s h e con la p a r a s h a que dio el rabino la semana pasada. De un momento de desobediencia, m o s h e no dio la gloria al Eterno para hablarle a la peña, sino que, la, sino que la, la golpeó fuertemente. Como tratando de decir que nosotros, la congregación, haremos que salga y brote agua de esta peña. Cuando realmente es la gloria del Eterno manifestada la que tenía que pasar. ¿Y recae en el liderazgo? Pues claro, con más responsabilidad recae en el liderazgo muchas veces. Porque si muchas veces tendemos a criticar al liderazgo, pues déjenme decirle que el liderazgo, siempre que se conduce, es doblemente responsabilidad. Es doble responsabilidad. Cada vez que el líder camina, sabe que está velando por sí mismo y está velando por todos los que lo ven. Porque entonces, cuando el líder cae, es muy fácil señalarlo. Es muy fácil decirle: mira, tú cometiste esto, tú estás haciendo esto otro, tú estás haciendo esto otro. ¿No le s parece.? Eso pareció a cuando las mujeres en sus hogares le dicen: No, porque tú no oras, porque tú no haces esto. Sí, les parece parecido. O porque el hombre le dice a la mujer: No, porque tú no preparas las cosas e l chaval a tiempo, que no sé qué. Sí, sí hay algo así de parecido. Sí hay. ¿Por qué? Porque no hay sujeción. Porque no, se pierde el orden. Qué importante es el orden. ¿Ah? Vivimos en una época donde todo el mundo quiere hacer lo que quiere, porque su propio ego es el que quiere mandar. ¿Ah? Vivimos en una época donde cada quien vela por sí mismo, por los intereses de cada uno. Cada uno quiere hacer su voluntad y no pretende hacer la voluntad del Padre. Y ese no es el propósito en nuestras vidas. Nosotros, como pueblo de Israel, Obedecemos, haremos y entonces entenderemos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero nos hemos convertido en congregaciones donde, cuando hay una para allá, cuando hay una palabra, una lectura, una enseñanza, entonces decimos: bueno, déjame analizar cómo es que eso puede estar en mi vida. O bueno, déjame analizar cómo es que yo puedo creer que eso puede pasar en mi vida. Y n o hemos vuelto genera una generación de analizar las cosas, m á s no de obedecerlas y hacerlas cumplir. En eso nos hemos convertido. Nos hemos convertido en generaciones donde sobamos el pecado, no lo apartamos, no decimos, epa, esto está mal, sino que empezamos a sobarlo. Y Empezamos a criarlo y empezamos a tenerlo a un lado. Y el Eterno, a través de sus fiestas anuales, siempre nos da la oportunidad: Epa, esto está mal, Epa, reconsidera esto. Haz Teshuvah esta fiesta para que tú hagas una introspección en tu vida y lo hacemos, ¿verdad? Que lo hacemos, Amén. Bueno, los que lo hacemos decimos Amén. Ah, y cuando empezamos a caminar. Pero resulta que muchas veces es fácil decir, no, es que el pueblo de Israel hacía esto y el pueblo de Israel hacía lo otro. ¡Wow! Y cuando nos vemos a nosotros mismos, que salimos de pesas, que salimos de ciertas fiestas y salimos como m o s h e cuando bajaba del monte Sinaí. Salimos resplandecientes, llenos de gloria. Sentimos que, bueno, vamos agarrados del Eterno. Venimos de s h a v u o t donde hemos recibido la Torah y estamos alegres, hemos recibido el Ruach. El r ú a s del Eterno. La unión de las dos varas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel recibió la Torah. Y fue el, el, y fue el portal para que el pueblo gentil pudiese recibir al r ú a s Y poder ser uno solo. En la fiesta llamada Pentecostés también. Pero que nosotros le llamamos la fiesta de las semanas. Pero luego de toda esta revolución divina, vamos a decirlo así. De esta revolución donde somos conmocionados y empezamos, a, wow, la gloria del Eterno en nuestras vidas. Porque cada vez que viene Pesa o viene Chabú, estamos, pero súper alegres, súper contentos. Pero ya las fiestas pasaron y ahorita estamos caminando solos. Y entonces. Para muchos empiezan las pruebas nuevamente que tuviste. e n p e s a pero en PESA tú estabas consagrado, En PESA tú estabas orando, En PESA tú estabas ayunando, En PESA tú estabas entregado y estabas allí. Pero en este tiempo no hay fiesta, en este tiempo estás caminando solo. Y entonces empiezan a cernirse la oscuridad sobre tu vida. Pero en ese momento es que estamos agarrados del Eterno. Y Tenemos la Torah que es luz, y nosotros empezamos a reflejar la luz del Eterno en medio de la oscuridad. Este es un tiempo para nosotros reflejar la luz del Eterno en medio de la oscuridad, porque las pruebas son difíciles, s í las pruebas son difíciles. Entonces vemos. Que hay una rebelión del pueblo, sale un líder y también el liderazgo, Molloy, cae dentro de esta desobediencia, lo cual prácticamente le niega la entrada a. ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿Cuántos quieren entrar a la tierra prometida? Amén. Creo que hace unos cuantos meses, d i una para s l a á aquí, ¿de qué generación eres tú? ¿Qué generación somos nosotros? ¿Somos la generación del desierto o somos la generación que conquista la tierra prometida? Todos van a decir: bueno, somos la generación que conquista la tierra prometida porque somos vivos. Nadie va a decir yo soy la generación del desierto. Nadie lo dice, ¿verdad? Ahora la pregunta es: ¿estás en la tierra prometida o estás en el desierto ahorita? ¿Estás en el desierto o estás en la tierra prometida? Ahí empiezan a ver las diferencias.、Ah, no, no, yo sí estoy en la tierra prometida y otro. No, yo me siento en el desierto. ¿Por qué? Porque estamos en este tiempo. En que muchos se sienten en el desierto, pero muchos se sienten en la tierra prometida. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar. Pero quiero que te quede claro algo. Quiero que te quede claro que el que está caminando en el desierto está bajo la gracia del Eterno. El Eterno no lo va a desamparar. El Eterno te da el maná, te pone la columna de humo. De una nube grande para que el sol no arrecie contra ti. Una columna de fuego para que no pases frío. Te da las codornices. La ropa no se te envejece. Y vives así como que, bueno, me levanto y ya tengo todo. Amén. Amén. Pero resulta que esta generación murió en el desierto. s a c a r o n l o s amén. ¿Por qué muere en el desierto esta generación? Porque la misma desobediencia les impedía dar, trascender, dar el próximo paso. Porque prácticamente dependían solamente del Eterno. Y aún así, dependiendo del Eterno, se rebelaban. Aún así, bajo la gracia, se rebelaban. Aún así, teniendo todas las bendiciones del Eterno, Se quejaban. Se quejaban. a b a n a b a n a b a n a b a n ¿Por qué lo digo así? ¡Wow! Venezuela, ¿en qué se ha convertido últimamente? ¿Y el pueblo del Eterno, en qué se ha convertido últimamente? En personas que se quejan. En personas que dicen. Esto está mal, mal, mal, mal. Esto no funciona. a o r o r o Y nos quejamos. Amo, amo, amo. ¿Mm? Y ya entrando dentro de la para s h l á de hoy, con esta, esta pequeña introducción, tranquilos que no va a ser tan larga la para s <risa> h l á Entonces, el pueblo de Israel. En esta misma época, el 17 de t a m u z caen con lo del becerro de oro porque no tenían. ¿Qué no tenían? ¿Qué estaba bajando m o s h e La Torah, ¿verdad? Carecía de Torah. Y por eso cayeron en, en la rebelión de levantar un ídolo y adorarlo. Porque carecían de la Torah Y déjenme decirles algo: a veces, cuando nosotros leemos la historia de Israel en el desierto, creemos que Israel era un solitario, un pueblo solitario. Muchas veces, yo no sé cuántos los han leído, piensan que Israel estaba solo, o sea, como que en el mundo no existía más nada, solamente estaba Israel. Pues déjenme decirles que estamos equivocados. Pues Israel empezó en el desierto y todos los pueblos que estaban alrededor lo observaban. ¿Y q u e observaban? Que un pueblo había sido apartado, circuncidado del mundo, no mezclado, apartado totalmente. Y todos los pueblos que estaban alrededor veían a Israel. ¿Y qué es lo que estaba aconteciendo? Porque esa era la voluntad del Eterno. Amén. Ahora, no se parece a nosotros. Porque cuando nosotros sentimos que estamos caminando en el desierto, nos sentimos solos. Más no sintamos que estamos solos, simplemente estamos apartados, no mezclados. Y cuando nosotros somos personas agradecidas y no nos quejamos, es porque realmente somos apartados y no mezclados. Cuando nosotros obedecemos y no criticamos, estamos siendo apartados. No estamos siendo mezclados. Cuando nos mezclamos es que cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad. Y el Eterno quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y Él nos va a moldear. Nos va a moldear para que tengamos una fe pura. Una fe donde confiemos totalmente en el Eterno. Una fe donde dependamos solamente de Él. Eso lo estamos viendo con los caballeros en la vida de Abraham. Una fe donde no esté mezclada. p u e s nosotros, dentro del estudio que hemos estado haciendo de Abraham, muchos decimos: No, el Abraham, el padre de la fe, su fe fue contada por justicia. Todos leemos eso, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo creemos. Pero a veces no vemos el proceso que Abraham pasó para que su fe fuera pulida. Para que su fe fuera perfeccionada. Porque cuando Él lo manda a sacar de Ur de los Caldeos, ve a la tierra que yo te voy a dar y haré de ti una gran nación. n é l creyó al Eterno? Pregunto. ¿Sí ¿Creyó al Eterno? ¿Creyó al Eterno? Sí. Y le dijo: Y deja a tu parentela y ve tú solamente. ¿Creyó al Eterno? Sí, creyó al Eterno, pero no obedeció completamente. Porque empezó su caminar hacia la tierra de Canaán, pero se paró en Arán. Y en Arán se había venido con quién? Con su padre y con su sobrino Lot. Con su llaverito, le decimos nosotros. Y ese llaverito es el que vamos a ver hoy. Porque entonces resulta que se paren Arán, aún no llega Canaán y se olvidó. Y ahí se quedó. Y el Eterno se le vuelve a presentar y decirle: Ve para la tierra que yo te dijere. Deja tu parentela y haré de ti una gran nación. n Su padre muere. Y él entonces sale de Ará y entra a la tierra prometida, pero se llevó su llaverito que es Lot. Y así sucesivamente fue paso a paso siendo pulida la fe de Abraham. Para no hacerlo tan largo el cuento, Abraham tuvo problemas con Lot por, los, por las tierras. Todos más o menos sabemos la historia. Y es separado Lot para un lado, Abraham para otro lado. Y empieza lo de la descendencia. Nuevamente el Eterno le dice, y haré de ti una gran nación. Ya él estaba en la tierra de Canaán. n é l le creyó? Sí le creyó. Pero resulta que él tenía fuerzas. Y él decía, bueno, Como no podemos tener hijos, c o m b i n ó con su mujer Sara y tomaron a la sierva y nació Ismael. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, nacen nuestros Ismaeles. Dice la Torah que durante trece años el Eterno no habló con Abraham. Cuando nacen los Ismaeles en nuestra vida, el Eterno permite que los disfrutemos. Durante un largo periodo. Y muchas veces carecemos de la presencia del Eterno. Porque Él permite que nosotros nos apellemos y disfrutemos de esos Ismaelas. Pero la palabra del Eterno se cumple. Y las promesas del Eterno se cumplen en tu vida. Y Él te va a volver a llamar como lo hizo con Abraham. Y cuando ya Abraham tenía cien años, ya prácticamente se sentía muerto. Ya su fe no confiaba en sí mismo. Ya él veía que Sara su mujer tenía la matriz totalmente muerta, seca. Y el eterno se le p r e s e n t a y le dice, y yo haré de ti una gran nación. Y será entre tú y Sara tu mujer. Abraham, cuando tenía 75 años, pensaba, bueno, yo puedo tener hijos, yo soy fuerte. ¿Ah? y lo intentó con su esposa Sara durante 10 años. Y ellos al ver que no pasaba nada, entonces dijeron, bueno, será que es con la sierva? Y ahí empiezan los Ismaeles. Pero resulta que cuando ya tiene 100 años, que y a es un hombre anciano, que y a es un hombre muerto físicamente, y ve que es muerta la matriz de su esposa Sara, Su fe ya no está contaminada con su confianza en sí mismo. Porque a veces nosotros confiamos en lo que tenemos. Ah, no, es que yo tengo esto reservado. O yo tengo esto otro preparado. Y yo sé que si algo sale mal, yo confío en esto que yo tengo guardado. ¿Sí? Pero Abraham ya no tenía nada. ¿Y qué tuvo que entender? Aprender a confiar en. plenamente en el en Eterno, Y cuando nosotros confiamos solamente en el eterno y no en nuestra propia fuerza, nace Isaac. Nace la promesa del eterno. Cuando nosotros confiamos por nuestra propia fuerza, nace Ismael. Cuando nace Ismael, Entonces resulta, si el amén de Ismael, <ríe> cuando resulta que Ismael nace, se vuelve un problema en tu vida. Bueno, y después a b r a a h m tiene que ir a buscar a Lot, a Sodoma y Gomorra, todos sabemos ese cuento, la historia. Y resulta que las hijas de Lot. Cuando salen de Sodoma y Gomorra, después de ver la destrucción, la destrucción fue tan terrible que ellos pensaban que fue como el diluvio. Porque muchas veces eso no lo entendemos. Ellos pensaron que la destrucción había sido tipo el diluvio, que todo fue destruido. De hecho, cuando ustedes revisan en la t o r á dice que las hijas dijeron: ¿Y ahora cómo podremos tener nosotros? Parentela, ¿Cómo podemos tener hijos? Y fue que emborracharon a Lot, su padre, y tuvieron a los Moabitas. Algo muy desagradable ante los ojos del Eterno. Y entonces tenemos a Balak, quien es rey de Moab, de esta descendencia justamente que estamos hablando ahorita, el cual se siente intimidado. Porque ve que Israel empieza a recorrer el territorio y a conquistar ciudades con la fuerza del eterno. Y entonces buscan a Bilán, Balaam, b a l a a como lo conocemos muchos, para que digan maldiciones sobre la vida y sobre el pueblo de Israel. Ahora vamos a tomar a Balaam y Balac Como ese Yetzet hará en nuestras vidas. Porque cuando leemos la historia de, Bilam, de Balaam, vemos que, que es ambiguo. Vemos que de repente es bueno y vemos que de repente es malo. O ustedes han leído la historia en su casa, cuando la han analizado, y ven que de repente él es bueno, pero de repente ven que él es malo. No se parece a veces a nuestra vida. Cuando muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bien y de repente también hacemos las cosas mal. Bueno, ese v i l á n muchas veces representa el y e t z e d Hará en nuestras vidas. Y cuando v i l á n trata, si podemos acercarnos a la Torah, por favor, ahí en Fad Mitzvah números. Capítulo 23 específicamente. Cuando Balaam empieza su camino, porque en cierto modo el Eterno hablaba con Balaam. Porque muchas veces vemos en la t o r á que dice no, que él era un hechicero. Pero nosotros vemos que en la t o r á dice que el Eterno hablaba con él y él escuchaba la, la voz del Eterno. ¿Ah? Claro que sí. Por eso es que yo no estoy de acuerdo cuando dice hechicero. Porque el Eterno no puede hablar con un hechicero. ¿Sí? Simplemente era un profeta del desastre. Vamos a decirlo así. Porque el Eterno le hablaba. El Eterno no le habla a todo el mundo. Y Balán, cuando emprende su. Su Viaje, vamos a decirlo así: se monta en su burra, en su mula, en la que ha tenido toda la vida. Y resulta que la mula se desviaba para un lado y para otro, y cosa que usualmente la mula no hacía. ¿Y cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas veces se desvió? ¿Cuántas? Tres veces se desvió. ¿Qué significa tres? 3 significa confirmación. Confirmación. Cada vez que usted vea el número 3 en la Torah, eso es confirmación. Cada vez que usted vea 3 va a ser confirmación. Te estaba confirmando 3 veces que él estaba equivocado de rumbo. ¿Y cuántas veces bendijo Balaam a Israel? Tres veces. Tres veces bendijo Balaam a Israel. En la primera bendición, lo vemos en el capítulo 23, versículo 8, que es el que más me llama la atención, ¿Cómo podré maldecir a quien Elohim no ha maldecido? ¿Cómo podré execrar a quien Elohim no ha execrado? En la segunda bendición, me gusta cuando dice: Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Y no hará. Habló y no cumplirá. He aquí he recibido orden de bendecir. Wow, qué tremendo. No hay hechizo ni conjuro que pueda estar o que pueda afectar a Israel. Amén. Entonces, muchas veces cuando están pasando ciertas cosas en nuestras vidas. Algunos llegan a decir: ¿Será que me echaron mal de ojo? ¿Será que me hicieron un trabajito? ¿Ah? p e r aquí la palabra nos dice que ninguna hechicería podrá contra Israel. Amén. Y cuando nosotros tenemos a Yeshua m a s h i a c en nuestras vidas, nada nos puede dañar. Nada nos puede tocar. Nada nos puede afectar. Ajá, pero la pregunta es, ¿y entonces por qué hay vidas tocadas? ¿Y por qué hay vidas afectadas? ¿Por qué hay matrimonios afectados? ¿Por qué? Por nuestra propia desobediencia. Porque cuando tú desobedeces, cuando nosotros desobedecemos, entonces abrimos el portal de las maldiciones Y abrimos el portal de las cosas que están mal en nuestras vidas. Cuando es vara dura, todos nos quedamos callados. Pero la vara es buena. La vara es buena porque nos hace rectificar y caminar derechito. Y la tercera bendición. ¡Wow! Cuando dice, que todos siempre lo, lo leemos, el 24, 3, 5, perdón, que dice: Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como valles que se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados por Adonai, como cedros junto a las aguas, de sus cántaros fluyen aguas, y su descendencia en muchas aguas. Más exaltado que Agat será su rey y enaltecido su reino. Y así sigue describiéndolo. Me gusta esta parte. Porque dice que cuando él se asomó y vio al pueblo de Israel, el campamento de Israel, vio un campamento bendecido, ordenado y sobre todo bendecido. Apartado y no mezclado. ¿Qué diferencia hay entre este episodio y la del becerro de oro? Que cuando estuvo el becerro de oro no había, no había t o r á Y ahora que estaban ordenados y estaban Como debe n ser alineados, era porque tenían t o r á No se sienten identificados con eso. Retrocedan unos cuantos años y véanse con el becerro de oro. Sin t o r á En desobediencia total. En rebeldía total. Y ahora, la máquina del tiempo. Y véanse hoy. Y cómo se ven más ordenados. Más alineados, porque tienes Torah, porque tienes la Torah en tu vida. Entonces, cuando vemos esto de Balaam, wow, que tremendo, porque consigue un pueblo al cual no puede maldecir, un pueblo que está caminando rectamente en la Torah, está caminando solo. Porque en ese momento no había manifestación del Eterno dentro del campamento cuando Él estaba tratando de decir las maldiciones. En ese momento simplemente el campamento estaba allí en el desierto. Y Él trataba de decir las maldiciones y salían bendiciones. No había algo sobrenatural en sus vidas. Estaba caminando solo. El campamento estaba solo. Todos entendemos que está bajo la protección del Eterno, igual que nosotros. Pero estaba caminando solo. Y vemos eso. Y de repente él manda, cuando manda hacer las, para hacer las supuestas maldiciones, manda a hacer siete altares. Y trata de hacer los sacrificios que veía dónde. Él veía los sacrificios que ofrecían Israel en el tabernáculo, en el m i s h k a n Y él quería imitar y hacer lo mismo. Pero lo más tremendo es que lo quería hacer en los altares donde ofrecían holocaustos a Baal. Eso, déjenme decirles que se llama mezclar. Cuando nosotros tratamos de adorar, cuando nosotros tratamos de caminar en los caminos del Eterno con cosas mezcladas, es como usar los mismos altares de Baal para tratar de hacer sacrificios para el Eterno. Eso es tremendo. Cuando la t o r á muchas veces nos dice: Israel. Conquista esta ciudad y creo que todos hemos leído cuando dice: Y destruye los altares que están elevados. Y el Eterno, en este tiempo de oscuridad, vamos a decirlo así, donde nosotros tenemos que reflejar la luz del Eterno, es nuestra responsabilidad, nuestra, porque no fue el Eterno el que rompía los altares, no. Era el pueblo de Israel que tenía que romper esos altares. Y nuestra responsabilidad es romper esos altares que puedan estar en nuestras vidas. Porque muchas veces nos convertimos en v i l á n Muchas veces nos convertimos en ese profeta. Muchas veces oímos la voz del Eterno. Pero mezclamos las cosas del Eterno con las cosas seculares. Y estamos prácticamente haciendo un sacrificio, un holocausto. Pretendemos hacer un holocausto en un altar que no le corresponde al Eterno. Eso se llama. Desobediencia. Porque ya tenemos la t o r á t e n e m o s o no tenemos la t o r á Amén. Oye,、eh, nos sentimos bendecidos porque estamos viviendo la época de los profetas, donde dice: Y la t o r á será escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y estamos en esa época. Estamos en el tiempo de la redención. Estamos en el tiempo donde la t o r á Y el r ú a s el Espíritu, pasan a ser uno en nuestra vida. Que muchos que venimos de pueblo gentil, que muchos que venimos de la parte secular, y que hemos tenido las manifestaciones del r ú a s a través de Yeshua h a m a s h i a a través de Jesucristo en las iglesias, pero carecíamos de la t o r á Y ahora estamos entrando en la t o r á pero no nos podemos olvidar del r ú a s no nos podemos olvidar de nuestras experiencias espirituales. Porque eso es lo que nos va a vivificar. El Espíritu vivifica la palabra, el Espíritu vivifica la palabra. Es la que le da vida, es la que la alimenta. Y no podemos olvidar eso. No nos centremos solamente muchas veces en la liturgia. Sintamos el Ruach. Hagámoslo con c a b a n á Nuestros sabios siempre dicen c a b a n á Que sea de lo más profundo. Pero nosotros tenemos el entendimiento en Yeshua HaMashiach. En nuestras vidas. Y debemos hacerlo con el Ruach. Y vivificar esas bendiciones. Vivificar la Torah. Que no sea una palabra muerta. Que se aviva n nuestras vidas. Dice Miquias que fue el profeta que leímos hoy. Si lo pueden buscar, por favor, capítulo seis. Versículo 8: Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. Lo que Adonai pide de ti solamente es hacer justicia, amar la misericordia y andarte con amor con Elohim. ¿Qué nos pide el Eterno? El Eterno No pide entonces que solamente nuestra vida sea de sacrificios y holocaustos, sino que podamos entender la justicia, el amor y la misericordia. Que al momento de hacer justicia lo hagamos con amor, pero también con misericordia. Cuando empezamos a caminar, Y empezamos a ver ese v i l á n que puede estar en nuestras vidas. Esa doctrina de v i l á n como lo leímos, lo leímos en Apocalipsis. Los que tengan su palabra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a b a l a k a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado s s de los ídolos y a la fornicación. Qué tremendo es que Bilán no pudo decir las maldiciones, sino que salieron, fueron bendiciones de su boca. No pudo cumplir el propósito de Balak. No pudo decir la maldición. Porque el Eterno no lo permitió. Amén. Pero Bilán siguió. ¿Y qué fue lo que dijo? Porque el campamento de Israel estaba al lado de Moab. Y le dijo a Balak, usa las mujeres moabitas. Y acércalas al pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron los hijos de Israel? Se unieron a las mujeres moabitas que eran muy idólatras. Iban atrás de sus dioses. De Baal, de los Baales. Y muchos pecaron y muchos cayeron. Pero hace rato estábamos diciendo que tenían la Torah, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? Pues es el tiempo donde tenían que caminar solos. Y el Eterno no intervino. El Eterno intervino para que no pudiese maldecir a Israel. Porque la palabra del Eterno se cumple. Porque Él es nuestro guardador. Porque Él es el que nos cuida. Porque Él es el que protege a Israel. Él es el que protege, sus ángeles, sus malajines están alrededor. Su diestra poderosa está protegiendo. Como un protector, como un guarda, como lo dicen los Tejilín. Él siempre está guardando a Israel. No debemos temer. Siempre la protección del Eterno está sobre nuestras vidas. Pero cuando caminamos solos, entonces que pasan los sucesos, como lo que le aconteció, sobre todo a la tribu de Shimeón. Entonces se juntaron, se mezclaron, mezclaron su fe nuevamente, trayendo el pecado sobre sus vidas y sobre el pueblo de Israel, porque estaban caminando solos. No estoy diciendo que todo el pueblo de Israel lo hizo, no. Al igual que no podemos decir que toda nuestra vida está contaminada. No. Hay momentos en los cuales podemos desfallecer. Hay momentos en los cuales podemos caer. Pero así como el Eterno nos deja solos, cuando caemos, el Eterno también está allí para levantarnos. Para esperar que nos levantemos. Porque esa es la generación que a Satán le tiene miedo. Satán le tiene miedo a la generación y esa somos s nosotros. Nosotros somos esa generación. Nosotros somos una generación donde muchas veces oramos ¿ah? y nos quedamos dormidos. Pero yo prefiero quedarme dormido orando que quedarme dormido esperando a despertarme y, y supuestamente orar. Yo prefiero quedarme dormido orando. Yo prefiero caerme y cuando me caiga, me caiga de frente. Y a Satán le tiene miedo es a esta generación. Porque es una generación que tiene a Yeshua a Mashiach. Es una generación que tiene al r ú a c h a Kodesh en sus vidas. Una generación en la cual cae, pero una generación que se levanta por el poder del Padre. Una generación que entiende que la palabra, la Torah está escrita en su mente y en su corazón. Y que entiende que el r u a redarguye su corazón. Y que sabe que si aún ha caído lo levanta y se levanta. Ahora que eso no sea un deporte. Que te cae, s te levanta, s te cae, s te levanta. s Te cae, s te levanta s y avanza. Y más adelante te vuelve s a caer pero sigues avanzando. No que te caes en el mismo hueco siempre. Que vayas avanzando. Y así vemos al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con Israel? Israel caía. ¿Cuántas veces lo vimos caer en el desierto? Pero ellos seguían avanzando. Ellos seguían avanzando. Para que entonces, porque muchas veces decimos, no, pero esa generación, wow, ¿cómo es esa generación? Entonces, ¿será que yo soy la generación del desierto y yo me voy a morir? Y no va a haber la tierra prometida. O yo soy la generación de la tierra prometida. Pues déjame darte un secreto. La vieja generación tenía que morir. Y nosotros somos esa vieja generación. Y debemos morir. Debemos morir a nosotros mismos. A ser dependientes solamente del Eterno. A que nosotros、so、ser egoístas. A pensar solamente en nosotros. A eso debemos morir. Y entonces, cuando morimos, es que podemos conquistar la tierra comprometida. Cuando aceptamos a Yeshua a m a s h i a c h en nuestra vida, nosotros morimos a nosotros mismos y entramos en un nuevo camino. Entramos en la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? Porque las iglesias nos enseñan muchas veces: no, la tierra prometida es un carro, es una quinta. Es un buen trabajo, un anillo de oro, vestidos, celulares, última tecnología, casas aquí, casas allá, viajes internacionales, cruceros. Esa es tu tierra prometida. Pues déjame decirte que no, esa no es la tierra prometida. La tierra prometida es donde fluye leche y miel. La tierra prometida es la Torah, cumplir la Torah. Eso es la tierra prometida. La tierra prometida es cumplir la Torah. En ella nos deleitamos, en ella nos gozamos, en ella crecemos, en ella somos reprendidos, pero reprendidos con amor. Es la que nos lleva a la obediencia, es la que nos lleva por el buen camino. Esa es la tierra prometida. Las casas, los carros y todo lo demás son cosas ficticias. Eso son s cosas simplemente de vida de altar y tienda. Recuerden cuando yo le vi en la p a r a c h a d o n d e hablábamos de la vida de altar y tienda. La vida de altar es lo más importante en tu vida. La vida de altar es lo que tú entregas al Eterno constantemente cuando te acercas a Él en su presencia. Cuando tienes esa comunión íntima con Él. Esa es la vida de altar. Y la vida de tienda es lo que Él te da temporalmente en esta vida. Y a las cuales no te puedes aferrar, una tienda no tiene cimientos. Una tienda simplemente tiene unas pequeñas cuerdas que afianzan eso que está ahí. ¿Para qué? Para que la puedas levantar e irte a otro lugar. Y esas cosas que te da el eterno, esas bendiciones que te puede permitir el eterno, una casa o un carro o lo que sea material, simplemente es algo pasajero de la cual no puedes hacerle cimientos en tu vida. Es simplemente algo pasajero. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que cuando tú te aferras a algo material, estás impidiendo más bendición sobre tu vida. Usted me preguntará, ¿pero cómo es eso? Bueno, que si tú te aferras, vamos a decirlo, a un carro. El Eterno te permitió tener un carro, vamos a decirlo así: un vehículo. Hace unos 12 años. Pero tú te aferras a ese carro y dices, Este carro es mío. Y yo lo mantengo, lo tengo y aquí lo. Y así me aferro a ese carro. ¿Ah? Si te aferras tanto a ese carro, estás impidiendo que el Eterno te dé otro. Que salgas de ese y te dé otro. Eso no se cumple con los esposos y las esposas, ¿ok? Solo las cosas materiales. Y no nos podemos aferrar a esas cosas materiales. Simplemente agradecer al Eterno. Hay una gran diferencia entre ser conformistas y ser agradecidos. Ser conformista es ser como los del desierto. Eso es ser conformista. Saber que te vas a levantar y vas a recibir el maná y todas las bendiciones d e Eterno y ya todo está listo, pues todo está hecho. Y otra cosa es ser agradecido. Eterno, yo te doy gracias por esto que tengo. Pero yo aspiro a algo mejor en tu nombre. Eso es ser agradecido. A, a decir solamente gracias a Hashem por esto que me das. Y con esto sobrevivo y soy feliz. ¿El Eterno te va a bendecir? Claro, estamos hablando que la generación del desierto. Siempre tenía la gracia del Eterno sobre sus vidas. Pero cuando tú mueres a ti mismo y empiezas a conquistar la tierra prometida, empiezas a conquistar las bendiciones de la Torah en tu vida. Cuando empiezas a obedecer la Torah, empiezan las bendiciones en tu vida. Cuando empiezas a cumplir Shabbat, empiezan las bendiciones en tu vida. Y todos los hemos experimentado. Pero debemos seguir avanzando. No nos quedemos. Debemos usar las herramientas que el Eterno nos ha dado. Y dejar una vida de conformismo y una vida de reciclamiento. Porque nos reciclamos. Nos volvemos personas que el Shabbat somos personas. Bueno, blancas, relucientes, resplandecientes, casi que m a l a j í n casi que querubines somos cuando, cuando estamos en Shabbat. ¿Ah? Cuando entramos por esa puerta a veces nos acartonamos y decimos, no, la presencia del Eterno está en este lugar. La presencia del Eterno está en tu vida, donde quiera que vayas. Entonces, No podemos convertirnos en una generación conformista. No. Debemos ser una generación agradecida, pero que avancemos, que tengamos las herramientas para cada día aprender más de la Torah. No que seamos unas personas que el Shabbat nos sentimos como querubines, como malahín. Y resulta que el domingo nos sentimos todavía fuertes. Y el lunes ay, empezamos medio a flaquear. Y viene el martes y ya, y empezamos a caer. Y el miércoles, ya estamos abajo. Y el jueves venimos derrotados. Y el viernes, bueno, ay, viene el Shabbat y ahí empezamos a despegar otra vez. Y empieza la vida de reciclamiento. Empieza a reciclar nuestra vida. Y no, nosotros debemos avanzar. Un Shabbat es poderoso, el otro va a ser más poderoso. Porque el Eterno me está cambiando en esto y en esto y en esto y sigo avanzando. Eso es lo que quiere el Eterno. Trascender tu vida. Cuando hablamos de las 50 escalones, ¿se acuerdan? Ah, de la, de la cuenta de Homer. Cada día debe ser un escalón para trascender en los caminos del Eterno. Yo proclamo que cada uno de ustedes va a trascender espiritualmente cada día. Que su vida va a ser prosperada y va a ser bendecida cada día. Que la tierra que ustedes conquisten será la Torah cada día. ¿Saben qué es difícil? ¿Saben qué es difícil? Difícil no es tener otro carro. Difícil no es tener otra casa. Aunque mucho para muchos p u e d a ser imposible. Difícil es tratar de cumplir la Torah. Ser enfrentados a ti cada día. Que tu yo sea enfrentado cada día. Eso es difícil. ¿Es difícil ser al Eterno fiel? Sí, es difícil serle al Eterno fiel. El liderazgo no está exento de esto. Cada día es difícil. Para mí es difícil. Para el rabino es difícil. Para todos los líderes es difícil. Y para cada uno de nosotros es difícil. Pero cuando tú cumples una m i t z v á el regocijo, el amor, el cariño, lo que tú sientes es demasiado tremendo. Y yo personalmente no cambio eso por nada del mundo. Cumplir la Torah se vuelve la miel. Un dulce sabor en nuestros labios. Cuando cumplimos la Torah es como alimentarnos de esa leche que nos hace crecer y cada día ponernos más fuerte. La dulzura de cumplir los mandamientos del Eterno debe ser el regocijo en nuestras vidas. Y ya para culminar en Juan cuatro veintidós, los que tengan la Torá, todos sabemos la historia de la mujer samaritana. La mujer que estaba junto al pozo de Jacob en, en Siquén, tierra de José, de Joseph. Y j o s e p fue el padre de quién? ¿Cuáles fueron los hijos de j o s e p Efraín y m a n a s é s Y esa tierra le pertenecía o era heredad de j o s e p Toda la descendencia de j o s e p estaba allí, o sea, Efraín y Manasseh. Y aquí vemos una unión muy preciosa de las dos varas. Porque Yeshua vino a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mas sin embargo, en estos momentos habla prácticamente Con alguien que casi no es de la casa de Israel, de la tribu de Efraín, de los que estaban esparcidos, los que habían sido esparcidos, que eran los samaritanos, que tenían y no tenían la verdad. ¿Qué les suena a eso? Tenían cosas del eterno y cosas de seculares. Mezcla, mezcla, mezclados. Y el cristianismo es mezclado. Porque tiene cosas del Eterno, manifestaciones del Eterno, pero aún tiene cosas de Babilonia. Y cuando leemos en el capítulo 4, versículo 22, después que le dice lo de la fuente de agua viva y todo lo demás, dice: Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Siempre que el mensaje, cuando estés con un hermano en Yeshua HaMashiach, cristiano evangélico, que nunca la Torah sea para dividir, que siempre sea para. Para unir, porque ese es el propósito al cual hemos sido llamados. El mensaje fue t a n g i v e r s a d o durante miles de años. El cristianismo trató de convertir al judío y miles fueron muertos a causa de eso. Miles de judíos fueron muertos a causa de esa mala. Interpretación. Y muchos de esos miles de judíos escaparon de España y poblaron Latinoamérica. Y se puede decir que un 99% de los latinoamericanos tenemos sangre judía. Y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Por nuestros ancestros, volver a la t o r á De t o d o e s o que fueron llamados los marranos para que no pudiesen ser muertos, que tuvieron que mezclarse, así como esta mujer samaritana y todos los samaritanos que fueron mezclados en Babilonia para luego llegar allí, para no morir. Era el momento de buscar la t o r á Que s í tenía conocimiento, claro. Porque cuando ella le dijo que, que, que, no, que no estaba casada, él, y Yeshua le d i j o bien, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido, más el que tienes ahorita no es tu marido. Y ella le dijo: Wow, tú eres profeta. Y él dijo: Yo mismo soy, yo mismo soy el ungido de Israel. Wow. Qué tremendo. Y ella se sorprendió, glorificó al Eterno, dijo: El ungido está frente a mí. Y corrió a decirle a los demás: Los discípulos, cuando vieron a Jesús hablando con la mujer, se sorprendieron. Y le dijeron: Mira, te trajimos lo que fueron a comprar para comer. Y él dijo, no, ya tengo una comida más deliciosa.、Y、ellos se preguntaban, bueno, ¿será que le trajeron comida? No, la comida de lo alto, el llevar la palabra, el cumplir el propósito del Eterno. Así que cada vez que estés con un hermano en la fe, cristiano o evangélico o católico, o Es un momento de compartir esa comida espiritual. De saciarte de esa comida espiritual. Dándole el verdadero mensaje en amor y unidad. Porque debemos unirnos. ¿Y qué fue lo que le dijo Yeshua? ¿Ah? La mies es mucha. Está listo para ser cortado y recogido. ¿Ah? y así mismo está pasando en el pueblo cristiano. Muchos están llegando, quieren adorar al Padre, piensan que lo están adorando en el pozo de Jacob, pero resulta que es en Jerusalén. Pero dice Yeshua que llegará el momento que ni sea en este pozo, ni tampoco en Jerusalén, sino que él busca verdaderos adoradores. ¿En qué? En espíritu y Torah. En espíritu y torá, uniendo en espíritu y verdad. Eso es lo que busca el Eterno y ese es el propósito y eso es a lo cual hemos sido llamados. ¿Hemos sido apartados? Sí, hemos sido apartados, pero el mensaje del Eterno es no mezclarnos con las cosas del mundo y atraer a nuestros hermanos al verdadero camino. Ese es el propósito. Ser adoradores en espíritu y en verdad. Puestos en pie un momento, por favor, vamos. Bendito eres, Hashem. Bendito es tu nombre. Gracias Padre por tu palabra. Porque tu palabra nutre nuestro espíritu. Y el espíritu vivifica esa misma palabra. O、oh, Hashem, que podamos vivirla. Que podamos cumplirla. Que podamos compartirla. Vivirla es compartirla. No quedarnos solamente con ella. Compartirla. Compartir el mensaje. Yo sé, Padre, que tú estás preparando esta congregación para compartir este mensaje a muchos lados, en muchos sitios. Y tú nos estás preparando poco a poco para conquistar la tierra prometida, para conquistar la Torah, para conquistar tus mandamientos, para conquistar tus preceptos, para cumplirlos, para ser una luminaria, para poder decirle a otros cómo cumplirlos, cómo se debe hacer. o h a l á que podamos siempre ser、eh, una congregación y personas que unan. Que siempre nuestro mensaje sea de unión, que sea de redención, un mensaje de unión, de salvación. Que nunca sea un mensaje de división. Que siempre sea un mensaje de salvación. No permitas que nos contaminemos. Que seamos siempre apartados, mas no estirados y acartonados. Sino que podamos realmente acercarnos a nuestro prójimo y amarlo. Amarlo como debe ser. Para que podamos caminar todos en rectitud como, como tú quieres que lo hagamos. Gracias eterno por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por lo que tú nos enseñas diariamente. Ayúdanos Hashem en este lapso de tiempo a caminar solos. Ayúdanos Padre Santo. Confiamos en que tu presencia está en nuestras vidas. Sabemos que tu gracia ya está con nosotros, pero no queremos que tu presencia esté fuera de nosotros. Que tu presencia constantemente pueda estar en nuestras vidas. Para ser unos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Con el Ruach y la Torah, con la palabra vivificada en nuestras vidas. Gracias por Yeshua, a m a s h i a Porque sin Yeshua no pudiésemos acercarnos a ti. Gracias por tu Ruach que nos lleva a todo entendimiento. Gracias, Padre Santo. Porque tú eres grande y poderoso, y a ti es bueno alabar y exaltar. Te agradecemos, te adoramos y te exaltamos. Amén y Amén.